que más amigos bienvenidos a otra hora de buen rock acá en Philly usted es rock yo soy DJ y esta hora vamos a hablar sobre el año 1985 el año 1985 es muy famoso no? pues no es muy famoso es recordado digamos hay un temblor un terremoto en México eh también terremoto terremoto un terremoto importante en ah no, en Colombia, en Colombia fue lo de lo de Armero Bueno, este año pasan muchas cosas a revolver el mundo Por ejemplo, En enero de ese año en la ciudad brasileña de eh, Río de Janeiro da la primera edición de Rock en Río que después eh fue el festival más grande del mundo de de rock en un predio de 250.000 m2 Ciudad Rock más de 1 millón de personas vieron en escena a Queen, AC/DC, Aerosmith, Iron Maiden, y entre otras bandas. También podemos ver que hubo un terremoto en Argentina y en Estados Unidos en eh, graban la canción We Are The World con fines benéficos para para para pues bueno, fines benéficos. Bueno, pero yo les quería hablar y vamos a escuchar eh de este año porque este año fue un año de grandes mm, álbumes que lanzaron las agrupaciones. Sí, fue un buen año para para creo que para el metal su ritmo en el metal. Entonces vamos a escuchar el álbum de, Azef, de, metal Heart, de AC de Metalhead de AC/DC Fly on the Wall, The Antras is Breathing the DC DC Decising Seltie Frost con two Megatherion, Chastain con Mystery of Illusion, Exodus, Blonded by Blood, Halloween, Walls of Jericho, Iron Maiden, Life After Death, Loudness Thunder in the S, Megadeth, Killing is my vastness, Motley Crue con el Treaty of Pain, Torture, Torture Pain, El Hell Away, The Highway desleyer Sister Sister Come out and play. Y por último was de Las Coman de Las Coman. Escucharemos unas o oh, una canción de cada álbum de 1985 y sus si CD. Eh, ¿Recuerdan qué estaban haciendo en 1985? Sería bueno leer a ver qué estaban haciendo o qué pasó o algo, alguna historia debe que tener ustedes uh, de este año, no es más, nos vamos a escuchar y escucharemos de Asep, de el Metal Heart, la canción que lleva el mismo nombre Metal Heart la canción uno con la que abren este álbum de 1985 Metal Heart is yes. Señores, estamos en Filibus Terro. Estamos escuchando canciones que fueron lanzadas en álbumes que se gestaron en este año de 1985. Recordé modos que este material auditivo es totalmente descargable en la página del blog filigustero.blogspot.com allí es encontrarán música ese espacio es donde yo escucho música y las comparto con con ustedes eh no siendo más seguimos seguimos el año 1985 un datico curioso en en este año el dúo británico Wham de la canción esa "Wake Me Up Before You Go-Go" eh se convierte en el primer grupo de música occidental en dar un concierto en China. Eh eso es mítico. Del álbum de AC/DC Fly on the wall escucharemos la canción Flying with the girl canción bien en ha ha wi en no te dice wi boom ese no mala eh no olviden seguirnos en Facebook para mm, estar atentos, podemos comunicarnos no hay más ACDC feliz buster rock Acá en Philly Booster Rock eh, estamos escuchando la canción Madhouse de el álbum de mm, Antras de 1985 Spreading the DC DC Eh seguimos con Celtic Frost Tومegatherium la canción cual ponemos jugamos El usurpador de usurper de 2 megatelon Centifrost el año 1985. Quiero recordar qué pasó ese año. Eh pasamos los 20 minutos de la hora y seguimos acá escuchando nos cete 1.7 godai gaizai za Seguimos acá en Philibuster Rock recordando el año 85. De este año nace el Mysteries of Illusion de Chastain de 1985, el álbum en donde la portada es un caballero eh en la en el cielo o en una montaña y hay una chica en defensa desnuda y él viene con su espada y su caballo negro con ojos rojos en el bosque no, no sé chestnut mystery of illusion de ese álbum eh, escucharemos la canción night of the gods la noche de los dioses No olviden estar en Philebus de Rock, síganos en Facebook. Acabamos de pasar la frontera de la media hora y no me está alcanzando el tiempo. Voy a dejar de hablar tanto. Escucharemos de el álbum Nos falta Exodus, Helo, Iron Maiden, Lawness, Megadeth, Morlycrypt, Slayer, Twister, Sister Iguaz. Hm, pues no sé, pues existe pueden usar Shazam dice Google para saber qué canción es para que nos rinda escucharemos eh, canciones de estos álbumes Blondie's Blood el Walls of Jericho de Halloween The uh, Living After Death de Iron Maiden Thunder in the Earth the Loneliness Killing is my business 2 or 3 True True Terror of Spain, bueno, teatro de de miedo de Molly Crew, The Holloways. Come out and play the twisted sister las comadre. Espero alcanzar la hora y si no no soé o oímos, si no alcanza la hora, pues nos vemos la próxima. Recuerden todo este contenido es descargable gratis gratinini como les gusta el único objetivo de esto es mm, escuchar música y nos pueden colaborar siguiéndonos compartiéndonos y nos síganos síganos en en facebook solo facebook no hay youtube no hay instagram no no no hay nada solo facebook por ahora chao, chao, vamos a rockear el infilis, booster rock, más pirata para donde, bye. Vamos a escuchar la canción Con las botas puestas de la agrupación de España Ángel del Infierno del año 1985 la canción Las botas puestas el álbum Diabólica gran año estamos en Flogusterro se nos acabó el tiempo pero alcanzamos a escuchar esta última canción de Twister Sister del Common Out and Play eh la canción kill or be killed ciao noi ben oggi la altra ora